Bulos, eh, mentiras, eh, vamos a contar eh, qué son los contras. ¿Qué son los contrarios? ¿Qué son las estelas? ¿Eh? Porque eh, los aviones dejan estela, pero no son eso exactamente, ¿no, Juanjo? Claro, ahí, ahí la, la estela que deja habitualmente el avión es una estela de condensación, es vapor de agua eh, y además, justamente los motores ahora mismo más, más novedosos, más de vanguardia, generan más estelas de condensación, por la forma en la que funcionan las turbinas. Y claro, lo que es cierto es que ahora mismo sí que tenemos un problema de contaminación, de, de, de que se están generando lo que se denominan, creo que, como antroponub Es decir, una serie de nubes que está generando el ser humano, pero no son no son químicas, son de vapor de agua y efectivamente el tránsito de muchos aviones por una misma aerorruta pues va provocando que se vayan generando una serie de nubes y eso efectivamente puede cambiar y puede nublar un día. O sea, eso es innegable y eso es un problema que ahora mismo con el aumento del incremento del tráfico aéreo está muy claro. Pero ahora se comenta y se dice en muchas ocasiones eh, que esas estelas están infectadas con una serie de venenos el objetivo es ensuciar la atmósfera el objetivo no se sabe realmente cuál es, porque el problema es que quizá claro. la teoría de la conspiración se contradice unos te dicen que es para, para des, disminuir la, la humanidad la población mundial, cuando desde que se supone que nos llevan fumigando con esas estelas químicas, pues ha aumentado más la población Uno nos dicen que es para transformar el, para hacer um, efecto sobre el cambio climático, pero no se sabe si incluso para reducirlo o para aumentarlo otros dicen que nos meten sustancias para deprimirnos y para que luego puedan las farmacéuticas hacer negocio, eh, se supone que se han hecho análisis, pero los análisis no se Son concluyentes porque, claro, normalmente los análisis no los hacen en altura de la, de la que cae, sino que los hacen en el, a, a nivel de suelo y, claro, ahí con, tú puedes recoger de todo. Entonces, eh, además, mira, uno de los que más sabe Yo creo que en España del tema es Miguel Ángel Ruiz Y yo con él he dado varias conferencias sobre el tema De los chemtrails, porque nos lleva intrigando Bastante tiempo, nos lleva intrigando sobre todo La creencia en los chemtrails, más que los propios chemtrails Que un artículo espectacular Por cierto, en una revista muy mona Y hace, y hace poco, en Fronteras de la Ciencia Publicó un, un artículo sobre el tema Muy sobre el enfoque, mezclando la cuestión sociológica También, ¿no? Y, hace, y en Granada, la semana pasada, estuvimos hablando sobre esto Y él le él explicaba una cosa muy, muy lógica, y es que dice que él no entiende cómo se puede hacer una conspiración tan planetaria como esta ¿no? tan tan brutal no con que se busca un impacto tan profundo y se plantea a, a simple vista porque todo el mundo la puede ver entonces es una conspiración extrañísima porque todo el mundo ve El efecto, pues busca una sustancia que sea transparente, intenta, si quieres acabar con la población de alguna manera, échalo en el agua, con, pues, haciendo algún tipo de sustancia, entonces es algo realmente muy extraño. ¿no? Y luego hay otra cosa, que los propios conspiradores se pueden ver afectados por su conspiración, porque el aire lo respiramos todos y también los, los supuestos cerebros detrás de la conspiración, claro, claro. Pero cuando te cruces por la calle con alguien que lleva una máscara antigas, ese es uno de los responsables <ríe> pero, pero es muy interesante porque claro el, el aquí nadie niega que se, se hagan experimentos y que haya patentes para intentar modificar el clima, nadie niega que se esté investigando sobre geoingeniería lo que sí que el bulo de los que entra él es la escala planetaria la que aparentemente se supone que, que está detrás de esta conspiración porque están, ya no hablamos de aviones especializados sino que estamos hablando de las líneas regular de pasajeros que son las que se encargan de fumigar y claro una conspiración de este alcance que ya digo que afectaría a medio planeta implicaría tal número de personas que de, en algún momento alguien debería claro. denunciar eso, por lo que estamos comentando porque tiene seres queridos, porque se arrepentiría tener un cargo de conciencia en el hecho de muerte, algo diría y estamos hablando de que tendrían que estar implicada centros de investigación, universidades, toda la logística para distribuir el producto químico más luego, claro, nos olvidamos de que la sustancia que tú metes en el carburante, aumenta el peso también del, del avión en o sea, que técnicamente hay un montón de cuestiones que no, que si lo piensas racionalmente, sí, pues es pero que no en muchas ocasiones nos llegan fotos, eh, Manda fotos eh, como si los que entráis eh, fuera algo en lo que teníamos que creer porque está a la vista y en esas fotografías aparecen el cielo surcado llenísimo de contrastes y llenísimo de estelas. ¿Qué, son? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque son reales, ¿Sí? se ven. Claro el, el Otra problema, cosa es que tengan eh, sustancias extrañas Yo creo ven... que tenemos un problema de, de que ahora mismo tenemos capacidad Para crear nubes artificiales Pero son nubes de vapor sí. Y eso eh, genera, por ejemplo Hay un estudio, lo que pasa que luego también hay disputas sobre él Pero hay un estudio que justo cuando se produjo el 11S Y en ese momento se suspendió Todos el, el, el, los vuelos En todo el espacio aéreo de los Estados Unidos Se comprobó que hubo una variación importante De la temperatura Y se achacó precisamente a que, claro, como no estaban pasando los aviones, pues que generan esas, al fin y al cabo, creando una lámina de vapor de agua uh -huh. sobre el cielo, pues eso efectivamente puede crear una, un efecto invernadero. Entonces todo el mundo es consciente de que hay un problema y de que encima, como os decía antes, la ingeniería que ahora mismo trata de hacer más eficiente las turbinas de los, de los motores provoca más más vapor de agua que antes, y por eso ahora lo observamos. Entonces, claro, no se sabe muy bien qué hacer con él, pero eso no significa que pasemos del vapor de agua a las estelas químicas, que ya digo que es otra que es otra historia y que se desmonta. Las teorías de la conspiración son muy difíciles de, de desmontar, porque siempre puedes decir, eh, no son falsas. Pero hay gente muy obsesionada con eso, ¿no? Y, y a mí, obsesionada mira, en el buen sentido, ¿eh? De todo lo que es el mundo de, del misterio y de las veces... Pues, hay que... mucha gente muy válida intelectualmente culturalmente, que creen esas estelas? Pero pero yo digo, y además yo lo entiendo, a mí las únicas veces que realmente me han insultado por el tema de, por temas de misterio, y mira que me he pronunciado sobre mil cosas, donde realmente me han insultado y me han acusado de que me paga la CIA, de que, bueno, insultos por en privado por Facebook, ha sido con el tema de los cantrails. Mm. El único tema. Y yo lo entiendo, porque si tú crees que realmente te están fumigando y a tus seres queridos les estás fumigando, obviamente, cuando sale una persona que dice que esto es un bulo, pues vas contra ella, porque piensas que está desinformando. O sea, que yo entiendo que lo vivan así. Pero también yo les pediría que lo dieran una segunda vuelta por todo lo que estamos diciendo. Es que es una, una conspiración que no tiene ningún sentido cuando lo miras fríamente. Y luego también que mmm, tú hablas con expertos, gente que está en el mundo de la navegación aérea, y, y ves que realmente, hombre, no hay ningún portavoz cualificado, realmente cualificado, que defienda el tema de los que entrales. Bueno, pues eh, los que ...por lo que estamos diciendo aquí... ...la información que estamos contando aquí... ...Juan José Sánchez solo lo ha hecho... ...los que entráis, esas estelas químicas... ...que dejan los aviones no son reales, aparecen y están ahí, pero no tienen ningún tipo de veneno para la atmósfera, son lo de siempre, lo que pasa es que hay una teoría de la conspiración a su respecto. Yo creo que nos no. están fumigando miedo, claro. eso es lo que nos están fumigando, y como siempre, las teorías de la conspiración a veces sirven para otras teorías de la conspiración. Sí, sí, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues hasta aquí el bolo de la semana.